¡Ayúdanos! Solamente en Cristo Solamente en Él La salvación Se encuentra en Él No hay otro nombre Dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente Que se oigan las voces Solamente A ver si nos acordamos de este.